Organismos de derechos humanos denunciaron un asesinato dentro de una comisaría en la provincia de Buenos Aires. El domingo 16 de abril, Mauricio Castillo, de 41 años, salió a comprar facturas en Lomas del Mirador, localidad del partido bonaerense de La Matanza. La policía lo habría confundido como el autor de un robo y lo detuvo. Luego apareció muerto en un calabozo de la comisaría distrital noreste número 2. Se trata del mismo lugar en el que fue detenido y torturado Luciano Arruga en el año 2008. Desde la comisaría comunicaron que se habría ahorcado, mientras que su hermana y familia denuncian que lo mató la policía. Al día siguiente, familiares y amigos de Mauricio Castillo realizaron una manifestación y fueron brutalmente reprimidos. Efectivos de la policía bonaerense entraron violentamente al kiosco de una estación de servicio de la zona y golpearon y detuvieron a amigues y familiares del hombre fallecido. La Mesa de la Memoria y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza expresaron su... Su acompañamiento a la familia de Castillo en diálogo con fM en tránsito Beatriz capdevila presidenta de la pdh se refirió al accionar de las fuerzas de seguridad la policía nuestra tiene que hacer prevención no represión no puede ser que en las comisarías se siga torturando a la gente es inaudito que a la cantidad de años que tenemos de democracia consecutiva siga sucediendo eso la organización familiares y amigos de Luciano también se sumó al reclamo de la familia de Mauricio Castillo señalando las similitudes en el accionar de la policía y de la justicia en ambas muertes. Reportó para Farco, Agustín Otero para FM en Tránsito, Castelar.